fue que la paz que a mi alma llegó fue aquella que me trajo Jesús mi señor y ahora me siento distinto se llenó el vacío de mi corazón la paz

acción de sosiego y solas que produce su presencia en tu vida solo él trae verdadera paz que escuchando que la paz de dios sea con todos vosotros sí hermano hoy nos está escuchando hoy lunes

el nuevo bloque de poder. De aquí de Como Llama de Fuego. A tu vida. Or, la hoy lunes. En en el mar, grave en su llanadora. Grave en su pecado, iPad. En su iPhone. En todos los teléfonos. Hoy lunes. Ahora, comienza el nuevo bloque de, de poder. Aquí en Como Llama de Fuego a tu vida. Punto or, Con nuestro hermano Canay Madía. Que ese es el capitán de nuestro barco aquí. Aleluya

gloria a dios si sí, está usted escuchando en esta preciosa noche su programa de las 9 de la noche momento actual programa que es preparado para dialogar sobre temas eh, que no se hablan muchas veces sobre eh, ideologías sobre errores eh, teológicos sobre muchos temas aleluya que muchas veces no se hablan

en muchos sitios, y aquí, en momento actual, en este programa de temas, estamos hablándolo, está usted escuchando al Pastor Marcos Acevedo, amén, de la Iglesia Remanso de Paz, Alfa y Omega, estamos allí, en Parcela Falú, aleluya, gloria a Dios para, gloria a Dios para gozarnos en el Señor, hoy está en nuestro primer día, en nuestro primer bloque de

Aleluya, de los lunes. Está con nosotros. Primeramente quiero darle el saludo a toda nuestra audiencia, a nuestro capitán de la nave, nuestro hermano Caraima y luego a nuestro hermano Ángel Luis Trinidad que está con nosotros. Os en bueno, nombre gritado para siempre, le bendiga todo en esta preciosa noche del Señor. Estamos en el programa Momento Actual con el Pastor Marcos Acevedo, así que sabemos, ¿verdad?, de que

Como de costumbre Dios de glorificarse y Dios de dar la palabra precisa para las vidas de la necesidad. Y sabiendo de que Dios tiene el control y el dominio de este programa y de todo lo que en él se va a estar efectuando. Gloria a Dios, Señor le bendiga a la audiencia y a todos eh, nuestros amistades en que nos están escuchando ahora por internet.

Aleluya Hoy vamos a hablar una poderosa palabra Esté atento y llame Llame para nosotros tener la oración Y podremos Para que pueda el poder de Dios Arropar su vida, gloria a Dios Alabado sea Dios Hoy continuamos y finalizamos El tema que hemos empezado En el punto de las sectas Hoy seguimos hablando sobre el libro De las sectas Estudio de las sectas Escrito por el doctor George McDowell

y el doctor Don Stewart donde nos hablan sobre las diferentes sectas y nos hablan en lo que ellos creen y lo que ellos afirman versus lo que dice la Biblia y de eso se trata nuestro tema de hoy estamos hablando de nuestros hermanos testigos de Jehová en lo que ellos creen y en lo que ellos afirman versus lo que dice la palabra y estuvimos hablando la semana pasada

Alabado sea el nombre del Señor Sobre la divinidad de Jesús Y sobre lo que decía la Biblia En cuanto a la divinidad de Jesús Hablamos sobre la divinidad del Espíritu Santo Lo cual es su, su libro Que es de donde estamos sacando nuestra información eh, Verso lo que dice la Biblia Y en esta noche Tenemos un hermoso y glorioso

final de esta charla la semana que viene estaremos tocando otra secta de las que están fundadas lo que ellos creen versus lo que dice la biblia que de eso es que se trata momento actual 444 9981 444 9981 o el 449 0490 habla con nosotros por el chat o envíanos mensajes

háblanos por el chat o envíanos mensajes antes de entrar al tema quiero enviarles saludo a todos los hermanos que nos están escuchando dentro y fuera de la isla que nos han hecho saber mediante mensajes que están pendientes al programa, hoy terminamos con los últimos dos temas eh, sobre lo que creen nuestros hermanos los testigos de Jehová eh, sobre la salvación y el infierno

esos son los últimos dos puntos que vamos a tocar en cuanto a lo que ellos creen y lo que afirma la Biblia bien el libro de de nuestros hermanos y no, no estamos hablando de ellos en el carácter personal porque eso no es estamos hablando sobre sus creencias y los puntos teológicos versus lo que dice la Biblia la página 57 de

del artículo B nos dice la salvación en la teología de los testigos de Jehová la salvación no es considerada como un regalo de Dios basado en la obra de Jesucristo y en la cruz en cambio su literatura insiste en una salvación por obras Russell su fundador

escribió Tienen que recuperarse tanto de la ceguera como de la muerte Para que cada uno pueda tener por sí mismo una oportunidad completa De demostrar por medio de la obediencia a las obras Que merece la vida eterna En otro texto afirma Todos los que han debido a su fe en Jehová Dios

y en Jesucristo se dedican a hacer la voluntad de Dios entonces llevan a cabo con fidelidad su consagración serán recompensados con una vida eterna cuando nosotros leemos este primer punto debemos de señalar de que su filosofía está basada en una salvación

mediante obras y pues mediante obra la palabra habla claro la palabra cuando ellos se basan en una salvación mediante obras el libro de los hechos la carta de Pablo a los Efesios en la carta de Pablo a

a los efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 nos dice y oiga bien esto porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie

se gloríe vuelvo y leo porque por gracia soy salvos por medio de la fe esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe amados hermanos cuando nosotros tocamos el tema de la salvación

debemos de primero definir a qué nos referimos debemos de definir el término salvación salvación se refiere a esa vida eterna esa vida eterna prometida en la biblia por jesucristo cuando él dijo donde yo estoy vosotros también estaréis eso lo dijo en el capítulo 14 de juan

para que donde yo voy, vosotros también estéis y que tengáis vida y vida eterna de esa salvación es la que hablamos para que nuestra alma no se vaya a un lugar de perdición que es lo que vamos a tocar ahorita la salvación es el antónimo de la perdición y hay un lugar donde es donde nos habla la Biblia

que es el lugar de condenación eterna y entonces los seres humanos buscamos la salvación eso que prometió Cristo pero la Biblia nos enseña que esto no es por medio de obras porque si esto hermano caraima fuera por medio de obras entonces cómo es que entonces el millonario fuera el, el, el salvo entonces el, el más que le dé a los pobres ese es el que salvo

y ahí la Biblia nos dice hermano Canaima que por gracia soy salvo por medio de la fe esto es no de vosotros pues es don de Dios que usted cree de eso hermano Canaima amén alabó su nombre escrito para siempre mira este estoy aquí pensando eh, por las la obras este que cuando cuando decidimos aceptar a nuestro señor como salvador ¿verdad? señor Jesucristo como salvador

nosotros eh, como persona como eh, sí como como, como, como persona eh, nos enseñan a que tenemos que comenzar a hacer las cosas bien uh -huh. que si hablamos malo o tenemos un mal pensar tenemos que comenzar a cambiar uh -huh. quiere decir que nuestra conducta comienza a modificarse para bien uh -huh. y comenzamos a hacer las cosas bien pero eso no garantiza nuestra salvación

Eso es un poco más allá porque si es por obra, pues yo yo pues, pues yo creo que yo estoy salvo, yo creo. Porque este yo creo que lo, los últimos 10 años yo me yo me he portado bastante bien. Hay ocasiones, ¿verdad?, que uno, ¿verdad?, este no hace eh, lo que Dios desea que que uno haga, ¿verdad? Este como como como como como hijo de él, pero

pero la mayor parte de, de, de las veces hago las cosas bien y ayudo a todo el que puedo y, y, y trato de ser lo mejor posible, pero no es por obra, como hablamos en el programa pasado para que nadie se gloríe. Este, eso quiere decir que hacer las cosas bien es un requisito, ¿verdad? Algo que eh, requiere el Señor de que comencemos a vivir, ¿verdad? Este, una, una nueva vida, una vida una buena vida

Eh, que ayudemos, que eh, nos pongamos en la mente y en la actitud del buen samaritano que en aquel momento eh, pasó eh, por el camino y se dio cuenta que había alguien caído uh -huh. y simplemente hizo misericordia con él, uh -huh, uh -huh. lo levantó sin, sin sin importarle quién era. Él lo que estaba haciendo era lo que le tocaba hacer. Lo llevó a, a, a, a donde lo llevó

dejó dinero para que lo atendieran y dejó algo dicho. Si hay algo más que haya que hacer con él, Hágalo que cuando yo venga le escuadro lo que le deba. O sea, este ese hombre petamente pues, hubiera hecho lo gano o ya obtuvo en el reino de Dios, ¿verdad? Por por por la obra que hizo. Pero esto no es por obra para que nadie se gloríe. Así que seguimos escuchando al pastor Marcos Acevedo. Amén, Mire, la salvación tenemos que entender, Mira el versículo

Y mírelo cuidadosamente. Y si los hermanos que están en la cabina, al lado de allá también, hermano Luis, lo puede mirar fijamente el versículo, dice, porque por gracia soy salvo. O sea, esto es un regalo que te están dando. La salvación es un regalo. O sea, el regalo es algo que te lo da alguien que lo tiene. Dice

esto no de vosotros pues es don de Dios la salvación proviene de Dios Dios es el que da la salvación eso no es tuyo eso no es que tú eh, ah porque yo hice buenas obras o yo caminé 20 urbanizaciones y me metí en los controles de acceso pues ahora yo soy salvo no, no, no, no, no de eso no se trata la salvación es de Dios y eso es una buena obra

y la aplaudimos públicamente. Obra que mucha gente y lo digo a boca a boca abierta, muchas sectas no lo practican, pero ellos sí. Ellos van y llevan el evangelio a su modo. Pero queremos hablar sobre lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que esto no es por obra. Porque entonces entonces el más que haga es el único salvo y los demás. Sí. Los demás todos estamos perdidos

así es y nosotros debemos entender hermano Luis y hermano Caraima y los que nos están escuchando que esto es un don de Dios la salvación es un don de Dios dice Santiago toda buena dádiva y todo don perfecto toda buena dádiva dádiva es un regalo, algo que te dan toda buena dádiva todas las cosas buenas y todo don perfecto todo lo que lo que es un don perfecto

lo que se otorga proviene de lo alto proviene de lo alto no viene de abajo proviene de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación la salvación proviene de Dios y esa salvación hermano esa salvación hubo uno

...que la pagó en la cruz... ...hubo uno que fue a la cruz... ...y pagó por su salvación... ...hubo uno que fue a la cruz hermano Luis... ...para que me comente... ...y pagó por, por lo que usted tenía que hacer... él pagó por usted... ...usted no tiene que pagar por nada... ...y no solamente eso... Eh, ...pregunto yo y acá la audiencia... ...que lo quiero... ...que se pregunto encima...

¿cuánto dinero pagó el ladrón aquel que le dijo Señor acuérdate de mí cuando entres en el paraíso y que le dijo Jesús de cierto de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso oh gloria a Dios ¿cuánto él pagó por eso? aleluya obras hizo? Dios cuando da algo lo da gratis y en grande aleluya

Porque imagínate, también si vemoslo el el mundo eh, eh, exterior, los africanos que casi no tienen ni para comer, que se están muriendo de hambre. Aleluya, estos cristianos en la en la India. Aleluya, estas personas donde donde no tienen, ¿me entiende? De donde de los millonarios. Entonces quiere decir que los pobres se, se van a perder en el infierno mm -hmm. y los millonarios son los únicos que van a estar salvos. Ah, sí. Hay que haber un balance cuando Cristo

dio su vida en la cruz, aleluya, es para la salvación para todos, para que todo aquel que venga en arrepentimiento, aleluya, por eso es que la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Dios su único un hijo, para que todo aquel que crea en él, sea salvo, y no se pierda, aleluya, mantenga la vida eterna, gloria a Dios, esa vida padre. eterna hermano, Dios te la da, esa vida eterna Dios te la ahora sí

eso sí, Pablo dice cuida vuestra salvación con temor y temblor ahora sí Manocanaima ahora sí como hacemos esto porque Pablo dijo que hay que cuidar esa salvación con temor y temblor, Dios te da tu, tu, tu vida eterna tú cuando entras al evangelio Dios te da te bautiza, te señala, te promete vida eterna y te la va a dar pero nos exige oiga esto nos exige Dios

Que cuidemos esa salvación Ese regalo Ese obsequio Que a ti no te costó nada Pero a Cristo Si sí le costó Eso es interesantísimo Es como el padre que le dice Al niño o al joven Tú quieres un carro Yo te lo compro Y va y le compra el carro Y lo saca último modelo Pero le dice Pero tienes que lavarlo tú

A Dios. y le tiene que echar gasolina tú tu y lo tiene que llevar al dealer tú para que le hagan el cambio <risa> de <A> ver, <risa> Mano Luis. hermano marco fíjate eh, <risa> me hace acordar una anécdota cuando yo era maestro de diseño yo le regalé, regalé una nota a los estudiantes le regalé una nota a los estudiantes le dije para que usted vea que el diseño es tan y tan fácil le voy a regalar una A ok y el mundo dice oye pero porque es una A tan rápido así, porque no es el A

Okay, porque es fácil obtenerla, pero es mantenerlo, es lo difícil. El mantenerlo es lo que tiene que terminar hasta el final, ¿okay? Cristo te da la salvación, pero el mantenerla, ahí es que están otro, hay que decir, ahí que deseo, ahí que está los otros temblor, 20 pesos. Con temor y temblor. Gloria a Dios. Hermano, con temor y temblor. O sea, esto es un llamado, hermano. Esto es un llamado serio. O sea, lo que te están diciendo de mira,

No te ponga a vacilar, como decía Carayma, no, cuida lo que se te está dando, caraima Amén, amén, es, eh, es algo tan delicado que he escuchado muchas veces que eh, hacen, ¿verdad?, una pequeña, ¿verdad?, este, comparación de la salvación con una planta, Ajá. Eh, que se nos entregada la semilla, hay que sembrarla, este, hay que sembrarla en tierra buena, ¿verdad?,

aún no habiendo nacido hay que comenzar a atenderla para que comience a germinar el solo adecuado a alguna planta hay que echa agüita con 2020 -20, agüita a cierta hora no es al día a la hora que ahí me dé la gana Ajá. cierta cantidad cier ciertas veces a la semana un sinnúmero de cosas este o sea de atenciones que hay que darle y aún después que crece eh, los que saben de plantas tienen que, que si cortarle alguna ramita

Porque para que salga otra no sé eh, eh, lo que lo que lo que saben lo que lo saben hacer pues es la manera de, de poder ver este eh, eh, cultivar o, uh -huh. o, o mantener que esa planta, ¿verdad?, pues ese dé y tan, y tan y al momento que se dé esa flor o ese fruto vamos a poner en este caso una flor uh -huh. pues seguirle dando la atención para que esa flor permanezca uh -huh. bonita y uh -huh

y que la den, el tiempo que tenga que darla no es mm. que el señor se quede así esperando pero es que ya era tiempo, como pasó con Liguera es tiempo ah, de que dé algo oye, pero oye. esto no ha dado nada, esto no sirve aquí pasó algo ¿y qué hizo el maestro? la maldijo, se secó ¿qué hacen muchos agricultores? esto se murió, esto no esto si yo le sigo metiendo mano a esto producto lo que sea voy a perder dinero con esto la arranco y vuelvo y siembro otra no es que el señor nos va a desechar pero si Cristo viene

y no hemos cultivado esa semillita, no le hemos dado la atención necesaria, no hemos orado, no hemos ayunado, no hemos hecho nuestras buenas obras que son parte de ella, portarse bien, orar por los enfermos, eh darle necesitado, son un sin no eh, esto es como Big King o Kentucky o algo. Eh, es un eh, anuncio no pagado. Sí, es con complemento. Tú no vistes con el pollo pelado. No, tú coges el pollo dámelo con papamajada. Entonces, ella

Tú no le pide otra cosa, pero la muchacha normalmente te dice, mire, ¿quieres ir a por país también? Por un pesito adicional. ¿Y qué refresco te va a tomar? O sea, todo, las cosa van una de una de la mano y todo va con el mismo fin. Abastecer tu hambre. Todo va con el mismo fin, la salvación. Y hermano, y, y eso, aunque nos estamos riendo con hermano Canaima, pero él lo ha explicado brillantemente. Mire, Dios te da la salvación

y hay gente, eh, ¿verdad?, tristemente, y no vamos a entrar a la predicar, porque estamos en el estudio sobre la salvación y lo que dice el libro de nuestros hermanos. Pero hay gente que juegan con esa salvación. Hay gente que juegan con esa salvación, Luis. Y eso es un peligro, hermano. Eso es un peligro. Porque Jesús le dijo a su audiencia

si el dueño de la casa oiga esto que, que cosa interesante si el dueño de la casa dijo Jesús supiera cuando viene el ladrón lo espera y lo madruga pero como él no sabe y después después de eso que él dice? dice así mismo será la venida del hijo del hombre vendrá como ladrón en la noche

Vendrá como ladrón en la noche Y usted no sabe cuándo viene La trompeta puede sonar de aquí a 100 años Como puede sonar De aquí a 10 minutos Y entonces ¿Cómo es el mambo? ¿De qué es lo que estamos hablando? Porque el Señor te dio la salvación ¿Quién fue el que la descuidó? Fuiste tú y fui yo Pero, pero hay que trabajar

como dijo él, mientras el día dura la noche viene cuando no se pase nada yo tengo que cuidar la salvación que Dios me dio, Dios, Dios me dio Dios, yo me gané, porque yo no me he ganado nada, yo soy merecedor como dice la Biblia, de muerte y castigo, pero el Señor tuvo misericordia y me dio la salvación ahora yo tengo que cuidarla

sí eh, gloria a dios y hay otro factor desde que ellos eh, eh, como dice antes o se tra ah, no, porque eh, me están diciendo de cristo que hace 100 años que está llegando pero acuérdene hay otro factor está el factor de la muerte que ¿okay? si la salvación si la muerte llega a su vida y no hay salvación donde usted cree que puede estar aleluya usted cree que el infierno está aquí en la tierra

o que usted cree que va a ir en un vacío, o va a ir a una reencarnación a otro cuerpo, la Biblia me dice a mí, que todo aquel que no esté escrito en el libro de la vida, será echado a un lago de fuego, aleluya, que arde con fuego y azufre, gloria a Dios, ok, si la salvación es tan y tan eminente, que si el día que la muerte le toque,

por su vejez, por enfermedad, por accidente, gloria a Dios, y usted está escrito en el libro de la vida, esté seguro que usted va a estar dentro de la gloria, aleluya, dentro de la gloria de Dios, gloria a Dios, a gozarse con los hermanos, y a gozarse con los ángeles que están en los cielos, gloria a Dios, por eso es que nosotros debemos tener esa salvación, gloria a Dios, que Dios nos dio, aleluya, en alerta, y siempre tener esas vestiduras blancas,

ok gloria a dios gloria Señor. a dios vamos a ver un poquito más de base bíblica a ver lo que nos dice la carta de, de a tito en el capítulo 3 y versículo 5 y si me pueden leer los hermanos desde el 4 desde el 4 tito 35 si me lo pueden leer desde el 4 se lo voy a agradecer gloria a dios pero cuando se manifiesto

la bondad manifestó. de Dios uh -huh. nuestro salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros no habiendo hubiéramos, uh, hecho. hubiéramos hecho sino uh -huh. por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Gloria a Dios pues ya bien lo que dice ahí

Mire si hay base bíblica para esto. Lo leo más con calma. Oiga bien. ¿Por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador? Lo que está hablando es que miren cómo se manifestó, que miren, que observen cómo se manifestó la bondad de nuestro Dios Salvador y su amor para con los hombres. ¿Cómo es que él

manifiesta su amor para los hombres nos salvó coma para que te pares ahí él nos salvó fue él no somos nosotros fue él que nos salvó él nos salvó ok no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho mire eso está más claro que el agua esto no es una cuestión de lo que usted pueda hacer él

yo dije hace unos cuantos estudios atrás y mucha gente no estuvieron de acuerdo conmigo pero yo reafirmo que el infierno está lleno de gente que fueron buenos, vivos usted me va a decir hermano, pero ahí se equivocó mire hermano, el, el, el infierno está lleno de gente que fueron buenos pero es que esto no es por obra es la única forma de llegar al cielo ¿cuál es?

¿cuál es la única forma de llegar al cielo? que está escrito Jesucristo dijo que yo ¿qué dijo ahí? yo soy el camino lo está diciendo claro el camino es a través de Jesucristo no está diciendo que es a través de ninguna secta y entiéndame en todo lo que estoy hablando no dijo que a través de nadie

dijo yo soy el camino yo soy la verdad no es otra no son otras personas que se hacen de llamar dioses en la tierra que de eso vamos a seguir tocando la semana que viene Dios su gloria no la comparte con nadie ah, mire hermano y esto es profundo y voy a coger un breakcito de la carpeta número uno si me pueden poner el himno el penúltimo

creo que dice, uno que dice cuando en oración estoy creo que es el número 5 no, el número 5 por favor o sea como él no comparte su gloria con nadie nadie puede afirmar aquí en la tierra que es Dios ni es la representación de Dios ni una cosa por el estilo y eso lo vamos a tocar la semana que viene pero Jesucristo dijo yo soy el camino

la verdad y la vida y dijo y dijo más mano caraima opíname de esto por favor dijo y nadie va al padre no hay VIP no hay boleto de consolación <risa> nadie nadie nadie va al padre nadie si no es por mí amén eso es así

vaso de beber, Aleluya, aleluya. Ahora sí. <risa> Gloria a Dios. Nadie va al padre si no es por mí. O sea que qué, qué quiero decir? <risa> no hay VIP. No hay No hay quien me saque de pena y me lleva a descansar. <risa> ay, ay Tú me mandaste a decir eso casi porque con decirme "Opiname de eso", pues no es VIP.

Mire, Jesucristo es el único mediador. Está en la Biblia, este eh, no sé por qué hay tanta persona que se que se se afanan o sí, se afanan en creer lo contrario uh -huh. de que es tan fácil, este y si si si fuera tan fácil, ¿por qué o para qué tengo que ir a la iglesia? Ajá. Uh -huh. Si si es tan fácil,

Y lo voy a decir así abiertamente, si es tan fácil que con nueve noches de oración mi alma sale de pena y se va a descansar y voy para el cielo y 20 cosas más, ¿para qué yo tengo que entonces ir a la misa eh, los domingos? Ajá. ¿Para qué tengo que este bautizarme o bautizar a mi hijo? Si cuando se muera alguien va a venir y le va a rezar nueve noches y se va a salvar. Y ya. Entonces, ¿qué

¿Para qué yo perderme tiempo? ¿Por qué no disfrutarlo entonces como como a mí humanamente gusta y gana me dé? De. de comerme los chicharrones que me quiera que comer. De comerme los dulces que me quiera comer y que, que me explote el azúcar. Que, que brinque aquí, que brinque para allá. Que fume cigarrillo que haga todo lo que todo lo que humanamente una persona en este mundo... Eh, atado, ¿verdad?, por por, por por el enemigo de, de, de, de, de este siglo, de Satanás, ¿verdad?,

quisiera hacer todos los placeres humanos los haría ya pero el boleto se llama Jesucristo y cómo podemos obtenerlo aceptándolo como exclusivo salvador y después que lo acepte cuando tú tengas ese boleto en la mano hay un montón pero no un montón de personas de deseando salvarse sino como un montón de legiones de malicia peleando y luchando para quitarte ese boleto de las manos

Uh -huh. hay que estar todo el tiempo ahí pendiente orando velando eh, tratando de mantenerse la, haciendo las cosas bien porque sabemos verdad de que de que de qué eh, eh, much, muchas veces se levanta la tormenta en contra de nosotros pero tenemos que recordar verdad de que uh -huh. cristo es nuestra fortaleza de que cristo dijo verdad que

Todo lo que eh, en la Biblia aparece, que todo lo que le pidamos Padre en nombre del Hijo será hecho. Quiere decir que le podemos decirle a Dios, Dios, dame la fortaleza. Seguro. Y vamos a vencer. Sí, vamos a tener nuestros momentos de, de, de, de, de que nos van a golpear, de que vamos a sentir debilidad, de que quizá vamos a sentir de que ya estamos a punto de desmayar. Pero tenemos que seguir, porque la victoria está cerca. Eso lo hemos escuchado un millón de veces, por hay que seguirlo creyendo. Sí

no podemos es que no podemos decir lo contrario porque no hay otra cosa que decir Amén. sino que la victoria está a que Cristo viene pronto mire y dice ahí en ese versículo en ese versículo 5 sino por su misericordia mire esto no es por nosotros la persona que me esté escuchando a través de estos micrófonos que piense que esto es por usted o que porque usted ha sido bueno esto no es por usted esto es por misericordia de Dios

porque Dios tuvo misericordia y mandó a su hijo unigénito a morir por usted ese es el mambo eso así no es más nada mire yo tengo un familiar que es bien bueno no le sirve a Dios es bien bueno, bien bueno bien bueno y a veces me dice que me tiene una velita prendida para que los ángeles me acompañen y que me siguen dando fortaleza y mire la verdad es que yo no le llevo contraria

yo sigo viviendo mi vida y dejándole saber que yo le sirvo a Cristo en algún momento va a dejar de estarme aprendiendo vela y cosas y, me, y, y va, a decidir, va a decidir hacer lo que tiene que hacer ¿por qué yo por qué yo, yo directamente digo eso? que, que yo no le digo nada, no, lo dejo tranquilo con su velita porque yo sé que hay gente hablándole y quizás alguien me diga ah, pero a lo mejor falta tú tu palabra a falta para que decida hacerlo sí, quizás es verdad uh -huh. quizás en eso pero pues, pues yo no he decidido hacerlo

Pero por el momento pues lo dejo tranquilo él. Eh. Mire, hermano. Mire qué interesante esto, esto nos vamos al himno. Esto nos vamos a la alabanza. Va usted a escuchar el trío voces del evangelio. Pero una persona me dijo, hermano Luis, y yo lo he dicho en la iglesia, que ella le ora a Jesucristo todas las noches. Mire, mire. Pero empezó que ella le ora a Jesucristo todas las noches y le prende una velita para que Jehová lo ilumine.

Cuando Jesucristo dijo que Él es la luz del mundo Escuchamos el trío voces del Evangelio

Hoy me pide Que nunca quiera Atrás volver Por eso Le ruego al Señor Para que siempre Me guarde con su poder En mi interior Está su paz El cambio mío

me desta vez se verá. muy pronto le veré y solo me desta vez

estaba usted escuchando a trío voces del evangelio aleluya y leo el último artículo en nuestros últimos 15 minutos que nos quedan eh, página 58 dice artículo número 1 página 58 del libro estudios de las sectas la sociedad atalaya niega la existencia del infierno oigan esto mis panelistas en el día de hoy

escuchen esto la sociedad Atalaya niega la existencia del infierno como un lugar de castigo eterno para los impíos este es su razonamiento esto es lo que ellos dicen escuchen bien la doctrina del infierno en llamas donde los malos son torturados eternamente después de su muerte no puede ser verdad por por

cuatro razones principales estas son sus cuatro <coughs> razones porque carece por completo de apoyo bíblico porque no es razonable 3 porque es contraria al amor de Dios 4 y porque repugna a la justicia 4 <coughs>

Cuando nosotros miramos estos cuatro puntos, quiero que mis panelistas vayan a la Biblia y vayan al libro de Apocalipsis, Alabado sea Dios, 14 y 15.

el libro de Apocalipsis vamos a tocar Mateo ahora 20 14 y 15 y luego vamos a tocar Mateo 24 51 si Luis tiene el Apocalipsis y el hermano Canaima tiene Mateo los leemos los dos rapidito Si el hermano Luis me puede leer Apocalipsis 20

24 51 amén y lo castigará duramente y podrá y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y crujir de dientes quien está hablando ahí en esa palabra tan dura Jesucristo hermano el infierno es un lugar real

y el infierno debemos de, de, de entender que es un lugar de tormento que es un lugar donde el gusano no muere que es un lugar donde las almas van a ser atormentadas si ellos dicen en sus afirmaciones que esto no tiene apoyo bíblico en su artículo número uno yo acabo de leer dos escrituras claras donde dicen

que las almas serán echadas al lago de fuego y, aquí, y dice Mateo Jesús hablando por su boca dice que allí será el lloro y el crujir de dientes el infierno es un lugar espantoso amado amigo que me está escuchando el infierno es un lugar que no es hecho para el hombre pero el hombre por su rebeldía y su pecado se lo ha ganado

¿Por qué tuvo que venir Jesucristo para darnos salvación? ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir por usted? Para que usted no vaya al lago de fuego. Porque hubo que darnos una alternativa de salvación. Porque estábamos todos condenados al infierno. Entonces Dios por su misericordia, que lo acabamos de leer, que no es algo que el que el pastor Marcos esté inventando, no, no, no. Lo acabamos de leer.

Dios por su misericordia nos dio la salvación ¿ok? y esta salvación es para librarnos de este lugar porque este lugar todos los días hermano todos los días por eso es que el hermano Gilla Ávila predicaba y predicaba muy acertado cuando decía escapa por tu vida escapa por tu vida y le decía a la gente hermano

y yo me estremezco cada vez que lo oigo por por las cruzadas que dan por televisión cuando él dice escapa del infierno el que me esté oyendo escapa mire el infierno como puede afirmar o qué base ahora digo yo ahora digo yo caray Manoloí por favor opíneme en esto o yo me emociono y me caliento rápido y lo que me quedan son 10 minutos

¿cómo esta religión puede afirmar que este es el infierno? ¿con un aire acondicionado que yo me estoy congelando los dedos aquí? ah con Burger King McDonald pollo frito ah playa piscina ¿cómo es eso? no sé será será que será que eso es lo que ellos estarán viviendo no sé

No, no, tengo otra cosa que decir. Porque a lo mejor yo sí hoy en un sitio que, que que no me gusta, a lo mejor yo digo, "A ver, qué qué zorrao esto está aquí." A lo mejor tú te estás divirtiendo y yo pienso, "Zorrao." Si ellos afirman de que esto es el infierno, pues no no sé, a veces se sentirán ellos? Poco un infierno no con chuleta, papajada. Sí, exacto. Música por ahí, playa, piscina, los chorritos en la berle

viaje la gente viajando a dinero. mira aquí el menos el, me, el menos que tiene no se acuesta con hambre no no no se acuesta con hambre porque el, el deambulante que sea o sea el necesitado una persona que no tenga dinero siempre siempre consigue algo que comer sin hambre aquí no se acuestan en el infierno yo creo que viene con una comida ahora no

Porque dice bueno, pues la ellos tendré, que va a llevar las almas a ser atormentadas. Ellos tendrán sus razones por cual ellos declaran que está que este es el infierno. Habrá que entonces eh, no sé si eh, escudriñar un poquito más su literatura, no sé si uno preguntarle directamente a ellos, mira por qué ustedes dicen esto, porque su Biblia afirma esto o entrevistarlo algo. Las la, la líneas están abiertas. Las líneas están abiertas

hermano louis gloria a dios si sí, quiero leerle un versículo un versículo de la biblia que me dice segunda de pedro capítulo 2 eh, capítulo 2 y versículo 4 y dice y si no perdono el mundo y si no perdono el mundo antiguo sino que guardó a noé

pregonero de justicia con otras siete personas... trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos... y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra... reduciéndolos a ceniza, poniéndolos en ejemplo... que habían de vivir vivos... Gloria a Dios... Aleluya... Okay. Mientras que los ángeles que son mayores... fuerza y potencia...

No pronunció juicio o maldición contra ellos delante del Señor. Pero hablando... Gloria a Dios Santo. Eh, dice la palabra de Dios, aleluya, que aquellos ángeles que Dios creó, gloria a Dios, Dios no los perdonó por la injusticia y la maldad que ellos hicieron, sino que los lanzó al lago de fuego, gloria a Dios,

¿Qué serán sí si, si más a nosotros aleluya que no conocimos a jesucristo personalmente pero si sí, él nos conoció y nos redargulló y nos salvó gloria a dios aleluya por eso es que tenemos que tener la salvación Miren, eh, esto es interesantentísimo dios esto es interesantísimo porque la última afirmación de ellos dice que un lugar así repugna la justicia de dios

En nuestra iglesia, el otro día estábamos hablando hermano eh, Canaima el otro día estábamos hablando y aquí lo hablamos en una ocasión en uno de los estudios que dimos, que la justicia de Dios oiga esto y los que no lo escucharon, oígalo ahora la justicia de Dios demanda castigo por nuestra rebeldía

la justicia de Dios demanda castigo por nuestra rebeldía pero también demanda justicia si somos justos en otras palabras si usted es una persona rebelde constante contra Dios y usted es una persona que desafía a Dios y usted es una persona que no quiere andar en los caminos del Señor y quiere hacer lo que le da la gana y quiere vivir su vida pues la justicia de Dios demanda castigo

porque la palabra dice que porque Dios al que ama castiga Dios no tiene sobrino ni tiene dedos amarrados con nadie Dios al que ama castiga punto, esa es la justicia de Dios esa es la justicia de Dios? pero cuando tiene que hacerte justicia positiva, de hacer ver que tú eres inocente, Dios lo hace dice el proverbio que Dios, es, Dios va a

A hacer florecer tu justicia. Como la luz del día. Que todo el mundo va a ver. Que tú eres inocente. Amén. Pero cuando la justicia de Dios. Demanda castigo. Cuando demanda castigo. Cuando demanda. Corregirte por lo que hiciste. Mira negro te viene. Te viene. Cuando te lo busca. Te viene. O sea.

Nabucodonosor era un hombre que tenía posición Manocanaima era un hombre que tenía posición y un día cogí y se paró ¿ah? y cogí ¿qué cogí? dijo ah esto lo hice yo esto lo hice yo con mi mollero y con mi inteligencia y esto lo hice yo como yo quise hacerlo y esto es para mi gloria así dijo

So, es daniel esto es para mi gloria Suaz. y que dice la palabra Dios no le gustó aquello lo taló para seguida y lo, lo haga, le, le tiró un gancho por el pescuezo y lo empezó a jalar la pateca que lo jiquió para abajo lo puso en cuatro patas seguida sí porque no posiblemente no quería que es esto y Dios obligándola a meterle la cara al piso ahí siete años fue que estuvo siete años. siete años como un animal

no como un, como un ser terrestre, ¿eh? como aquello, ni, ni cualquier palabra bonita, no, Dios lo puso como un animal, punto, le crecieron garra y se alimentó de la tierra y, y, y Dios lo destronó completo y el pueblo tuvo que ver lo que Dios hizo por lo que Nabucodonosor hizo, así

En, llegó el momento de que no, sol dijo espérate eh, yo hice algo mal sí. y en ese momento de lucidez ahí pues dio en su misericordia pues le, le, le plació concederle nuevamente ahí en algún momento él tuvo que decir decir me conviene no es que tengo que decirlo es que me conviene decirlo porque esto está esto esto no esto no

Oye, ¿sabes qué, señor Rosario? La, la, yo te lo digo porque yo la he escuchado las canciones. Decía, yo no juego. Y el señor no juega. El señor, cuando va encima, va encima. De que la Biblia relata de que hubiera un momento de que la misericordia fue tanta, de que Dios se retrató, sí. Hubiera un momento, sí. Pero eso fue un momento de que ya están escritos

de que a, posiblemente alguien diga no, pero eso podemos por, provocarlo otra vez. Sí, podemos provocarlo, pero pero es que es que te estás dejando llevar por lo que ya está escrito y sí, ¿verdad? La palabra no pasada no no pasará, ¿verdad? Dice que el cielo y la tierra sí, pero la palabra no. Pero eso de que Dios iba a ibase algo y se detuvo por misericordia porque en en eh, eh,

programaron ayuno Ayuno en y oración y, sí, esas cosas. y Dios detuvo su mano, sí Pero ahora Dios dice que voy por encima, voy por encima. Ya no es brei El brei te lo estoy dando hace tiempo El Espíritu Santo te está avisando Y te volvió a avisar y te sigue avisando Y te sigue avisando y ya no te va a avisar más nada Ahora voy yo Oye, este hermano canaí va a predicar hoy <risa> <risa> Pero mire hermano, terminamos Aleluya con este estudio Sobre las creencias de nuestros hermanos

testigo de Jehová, pero reafirmamos que la salvación, dando un resumen de 5 segundos la salvación proviene de Dios es pura misericordia ya Jesucristo pagó por ella Jesucristo pagó por lo que usted tenía que pagar, y le dio una salvación que usted tiene que cuidarla, claro que sí eso hay que cuidarlo como dice Hebreo, con temor y temblor miren no lo coja de relajo <risas> la salvación hay que cuidarla, y de que existe un infierno

existe escape por su vida hermano Giyavila se la cogí prestada escape por su vida escape por su vida si Dios te está llamando escapa por tu vida como dicen los muchachos en la calle no te guille de pancho chocaré queso y descuide tu salvación porque hay un infierno real que te espera así que Dios nos bendiga Dios nos guarde como dijo hermano Canajima la semana pasada no se pierda la próxima semana

aleluya, seguimos con el tema de la secta y ya por la semana que viene estaremos tocando otra secta y sus creencias mientras tanto oramos por cada hermano que ha estado en sintonía y por este programa, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo gracias Señor por un lunes más por un programa más Señor que tú has estado con nosotros que tu Espíritu Santo nos ha dado la fluidez de palabra para explicar este tema

Gracias, Señor, por cada persona que ha estado escuchando el programa, por cada persona que ha estado atento, Señor, a estas palabras. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Úsale, Evangelista Nelson, que viene de camino. Padre Santo, hablar la palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de los que ha estado atento. Gracias, Señor Jesús, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.

Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde hasta la semana que viene. Solo él trae verdadera paz.